Lucas Ranocchia, el profe, con quien vamos a hablar ahora. Lucas, buen día. ¿Cómo andás? Buen. Hola, Juan. ¿Cómo andás? Buen día. ¿Todo bien? Bien. ¿Cómo estás? Bien, acá estamos. ¿Decimos técnico que debuta, gana, o ya te había tocado ponerte el, el traje? Eh, no. Eh, sí, técnico no, entrenador. Ajá, bueno. Eh, entrenador y rueda de auxilio, vamos a ponerlo así. Está bien. Y la rueda de auxilio, la chiquita, ¿viste? Los autos nuevos que se cambian. A, los, a, a pocos kilómetros Está bien, bueno eh, Vos sos eh, profesor de educación física Y entrenador de Old Boys ¿Cuánto hace eh, ya que estás ahí? y entre eh, La verdad que estuve En, en muchísimos procesos eh, eh, Arranqué en el Noventa y nueve Con el fútbol Después estuve mucho en el básquet Después volví al fútbol Me fui y con Ramón en el 2010 volví, eh, me fui con, cuando llegó Sergio, y después volví con Nacho Ascheri, y hasta hoy eh, he tenido continuidad en el club, pero está bueno lo que me preguntaba, y está bueno aclarar que todo proceso que se finalizó eh, en, en el club, siempre los entrenadores tienen la opción de buscar el preparador físico que que quisieran y siempre tuvieron libertad y a, y a su vez eh, por suerte no sé si podemos no ser sé, simpático rubio y alto eh, fueron y, y, y coincidieron conmigo y charlamos de proyecto y me interesó y me subí pero en todos los proyectos siempre tuvieron la eh, libertad de elegir a quien sea cabe aclarar porque muchas veces viste que no aclara oscurece Está bien, está bien. No, aparte lo decimos, y lo digo sin sobarte el lomo, porque no es ni el estilo mío, ni del programa, ni nada, pero eh, sos un tipo en el ambiente deportivo y futbolero en especial, eh, prestigioso por el laburo como profe, eso está claro... Y bueno, los técnicos lo han reconocido. En este caso es muy puntual. Bueno, Cristian Zavarese dejó la dirección técnica la semana anterior y te tocó, eh, no sé si dirigir al equipo, las palabras ponen las voces eh, anoche. Y, y esto eh, es una transición que durará cuánto tiempo, calculás. mira eh, la verdad que fue una lástima lo de Cristian. Yo creo que fue una decisión apresurada. Él venía eh, conociendo recién el club. Eh, no le tocó... Eh, tener buenos resultados, pero bueno, eh, realmente eh, si te digo qué le pasó, yo después del partido hablé con él, eh, tuvimos una charla, le dije que se tranquilice, que eh, siga con su proyecto, que él ahora tenía posibilidades de trabajar tranquilo, y, y bueno, y me, me desayuné el lunes que había hablado con los dirigentes y que eh, no seguía más en el cargo, la verdad que es una lástima porque... Eh, es un chico que está preparado y que trabaja muy bien. Eh, ojalá que en el transcurso de algún tiempo pueda tener otra oportunidad. Eh, después en el armado del equipo, eh, eh, el, lo charlamos muchísimo con Luciano Ro eh, Luchi es un amigo, eh, que, que lo conozco desde que, por eso te contaba que yo en el 90 en el 99, 2000, era preparador físico de básquet y Luchi limpiaba el piso de, cuando se transpiraban y se caían los jugadores de básquet. Y es un chico que es del club, es hincha del club, eh, a la hora de hacer lo que tiene que hacer y ponerse en el rol que le toca ocupar, eh, lo hace con mucha responsabilidad. Y, y digo, bueno, eh, creo que es la mejor eh, ayuda eh, para este momento del club. Entonces, bueno, lo armamos con él, eh, y te digo la, te, te digo la verdad, eh, cuando uno se toma una responsabilidad, eh, yo hace, eh, la, se la toma en serio, y bueno, y hace dos días que eh, veníamos <risa> sin dormir, mi señora me dice, vos estás loco. Pero bueno, solamente los que entienden... <risa> Eso de, no es de ahora de, tampoco, ¿no? Claro, y aparte solamente los que entienden de, de pasiones... Eh, Sabrán cómo es. Está bien. Eh, bueno, y, y te insisto, ¿sabés cómo sigue esto? Bueno, la dirigencia está buscando de suponemos, y ¿sabés si lo resolverán esta semana? Si, o, o, ¿O ya te, le tomaste el gustito y te pensás quedar un rato no. más? ¿Cómo es? No, no, no, no. Yo, es más, hace un ratito eh, eh, tuve, unas charlas, tuve charlas con dirigentes. Eh, ellos saben que yo voy a hacer la rueda de auxilio de esto nomás. No tengo... Eh, ninguna intención de ser el técnico de Albois eh, creo y defiendo muchísimo eh, a la gente eh, que se prepara y que eh, cuida su profesión eh, yo creo que hay gente muy preparada y que, que un club como Albois no necesita cosas improvisadas y necesita a alguien al mando que, que esté preparado para tal pero bueno, eh, en, en este momento en este momento que el club está viviendo tampoco necesita apurarse Y, y tomar buenas decisiones para tener un proyecto eh, a largo plazo y continuo y, y poder poner al boy en, en donde tiene que estar. Bien. Yo, voy a hacer, yo en el club ya también haré con el dirigente, que también que vale que lo, que lo aclare, y voy a estar hasta que eh, termine esto, que ellos consigan técnico y que su técnico consiga su preparado físico, y, y de ahí en más, eh, bueno, lo mejor que le, que le vaya al boy me va a poner muy contento. Bien. Lucas, y te hago una, una pregunta fuera de, este, de la coyuntura, una mirada más profunda. Eh, eh, ¿Cuál es tu mirada respecto del, del fútbol local? Y la diferencia que existe, con, no solo con el Nacional, sino muchas veces con el propio fútbol de la Liga Pampeana, ¿no? que la, la Liga Cultural viene quedando bastante en inferioridad en lo que hace a los resultados, pero también esos resultados no son consecuencias del azar o de la casualidad, sino que es algo que tiene que ver con procesos en el que evidentemente, por ejemplo, la Liga Pampeana está mejor. ¿Por qué pasa eso? ¿Crees? mira Juan, eh, yo soy un convencido que los culpables de la situación y la realidad del fútbol, de la Liga Cultural somos nosotros, es decir, tenemos que hacer mucha autocrítica, saber dónde estamos parados, saber que hoy estamos dos o tres escalones abajo eh, de la Liga Pampeana, eh, y bueno, y de ahí empezar a trabajar. Vos me preguntás cómo, imagínate yo hace 18 años estoy en el fútbol y no, y no lo sé, así que, que habrá que empezar a tener un poco más de autocrítica y ver... Eh, cómo podemos encaminar las cosas. Yo creo que igualmente se está trabajando un poco mejor, a conciencia donde se tiene que trabajar, y bueno, y, y después no tomar decisiones apresuradas y empezar a, a, a trabajar en proyectos serios, ¿sí? Y, y que sirvan para la institución. Para las instituciones, no solamente Alboy, ¿no? Yo claro. lo, lo estoy pensando en Alboy, pero bueno, eh, creo que es generalizado. Bien. Lucas, no sé si más o menos te claro, sí, contesté sí. la pregunta o eh, que no querías ir ahí. O... Eso está bien, es un concepto que, que encierra muchas eh, sí. eh, no cosas. Creo, no creo que esto eh, solamente sea, eh, eh, seamos los somos los culpables obviamente, pero acá entran dirigente, periodismo, uh -huh. jugadores, es decir, eh, creo que tenemos que tener eh, mucho más diálogo. Creo que entre los entrenadores tienen que tener mucho más, más diálogo. Creo que entre los profes tenemos que tener mucho más diálogo. Porque si no tenemos diálogo y unificamos criterio, eh, vamos a seguir eh, perdiendo camino. Perfecto. Lucas, gracias. Y si querés eh, agregar algo que creas útil, te escuchamos. No, nada más. Muchísimas gracias a vos por, por tomarte el tiempo de llamarme. Un abrazo grande, a Alejandro Verón. Me encantan los rulos como los tiene. <risa> Y bueno, y la próxima vez te tiene una soga, así me agarrás cuando juguemos al fútbol. Dale, dale, un delantero picante además, Luca Rano, que listo. No te, sí, picante más que nada. Dale, abrazo. Bueno Luca. Juan, abrazo enorme. Chau chau.